Cerrame el pasador. Bolivianos, no pueden dormir, acá en el barrio tampoco se duerme, los genios no duermen, descansan. Lloran los bolivianos, que ya no pueden dormir, que hasta el 2020. Pasar el bajón de la nieve boliviana que te hace pasar el bajón. Boliviana, queremos tomar. Pa, la, pa, la, la, nieuwe boliviana, queremos tomar.